Imagínate despertar cada día sintiéndote más joven, más ligero y libre de enfermedades. Has intentado dietas, pastillas y remedios milagrosos, pero nada parece funcionar. ¿Te suena familiar? La verdad es que la clave para una salud increíble no está en lo que comes, sino en lo que dejas de comer. Sí, así como lo escuchas. Simplemente haz que tus células pasen hambre y tu cuerpo se sanará a sí mismo de todas las enfermedades. Esto no es magia, es ciencia. El doctor Yoshinori o s u m i brillante científico y ganador del premio Nobel, ha descubierto el poder oculto del ayuno y cómo puede transformar tu cuerpo desde adentro, eliminando toxinas, regenerando tus células y devolviéndote la salud que creías perdida. Si estás cansado de sentirte agotado, inflamado y dependiente de medicamentos, este es el momento de descubrir el mayor hallazgo del siglo XXI. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre. El error que todos cometen: comer todo el tiempo. ¿Alguna vez has escuchado eso de hay que comer cada tres horas para no caer en el catabolismo? Es un consejo que está tan arraigado en nuestra cultura que la mayoría de las personas lo sigue sin cuestionarlo. Pero hoy, vamos a hablar sobre el gran error que todos cometemos: comer todo el tiempo. La sociedad moderna nos ha enseñado que debemos comer constantemente, y no solo tres veces al día, sino también entre comidas, como si nuestro cuerpo necesitara estar alimentado todo el tiempo. Pero, ¿sabías que este hábito puede estar saboteando tu salud y bloqueando un proceso natural y esencial para tu bienestar? Este proceso se llama autofagia, y sin el ayuno adecuado, el cuerpo no tiene la oportunidad de activarlo. Cuando comemos sin parar, El cuerpo está enfocado en digerir y procesar alimentos, lo que significa que nunca tiene un descanso real. Esto impide que el cuerpo entre en el modo de limpieza y regeneración celular que se activa cuando ayunamos. En lugar de estar reparando las células dañadas, eliminando toxinas y regenerando nuevas células, el cuerpo sigue ocupado descomponiendo los alimentos y usando la energía para la digestión. Piensa en tu cuerpo como una máquina. Si la máquina está funcionando constantemente sin parar para hacer mantenimiento, eventualmente empezará a desgastarse. Es exactamente lo que le ocurre a nuestras células cuando no les damos tiempo para hacer su propio mantenimiento. Por ejemplo, cuando estás en un ayuno, el cuerpo tiene espacio para reparar las células dañadas, eliminar los desechos y realizar la autolimpieza. Si estás comiendo constantemente, El cuerpo nunca tiene ese tiempo de descanso necesario para regenerarse. Además, este ciclo de comer todo el tiempo puede llevar a problemas como la resistencia a la insulina, el aumento de peso y el envejecimiento acelerado, ya que el cuerpo se ve obligado a estar en modo de almacenamiento de energía todo el tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos comiendo todo el tiempo? La respuesta tiene que ver con la comodidad, los mitos de la industria alimentaria y la cultura moderna. Que nos hacen creer que necesitamos estar comiendo cada pocas horas para mantenernos saludables. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es permitir que nuestro cuerpo haga lo que mejor sabe hacer: sanarse a sí mismo. Ayuno, el método natural para curar el cuerpo. Si te digo que tu cuerpo tiene un mecanismo natural de sanación que solo necesita tiempo para activarse, probablemente te estarás preguntando: ¿cómo funciona eso? La respuesta es simple: el ayuno. El ayuno no es s o l o una práctica moderna para perder peso, sino un método ancestral de curación que, cuando se hace correctamente, permite que el cuerpo descanse y se enfoque completamente en la reparación celular. Cuando ayunamos, le damos a nuestro sistema digestivo un descanso, y esto es clave. El cuerpo puede dejar de procesar alimentos y dedicar su energía a procesos más profundos y reparadores, como la autofagia de la que hablamos antes. Durante el ayuno, Las células no tienen que dividir su energía entre la digestión y la regeneración. De hecho, este proceso de descanso y reparación es vital para mantenernos saludables a largo plazo. Cuando permitimos que el cuerpo entre en ayuno, se activa su capacidad para curarse a sí mismo. Durante el ayuno, el cuerpo trabaja para eliminar células dañadas, toxinas y otras impurezas. La autofagia, como mencionamos, se pone en marcha y empieza a descomponer las partes dañadas de las células para crear nuevas y saludables. Es un proceso completamente natural, que se activa solo cuando dejamos de comer durante cierto periodo de tiempo. ¿Sabías que culturas y religiones de todo el mundo han practicado el ayuno durante siglos? El ayuno no es algo nuevo ni moderno. Es una tradición milenaria que se ha utilizado en diferentes culturas por sus poderosos beneficios para la salud. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el ayuno purificaba el cuerpo y el alma, y era considerado una forma de sanación. También en la antigua Grecia, grandes filósofos y médicos como Hipócrates recomendaban el ayuno como un método para mejorar la salud y restaurar el equilibrio en el cuerpo. En el cristianismo, El ayuno se ha practicado como un medio para purificar el cuerpo y la mente, especialmente durante la cuaresma, que es un periodo de abstinencia y reflexión. La práctica de ayunar tiene una fuerte connotación espiritual, pero también se reconoce como una forma de mejorar la salud física y mental. En el Islam, el ayuno es una de las prácticas más importantes, especialmente durante el mes de Ramadán, cuando los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. こ日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 a 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 Beneficios científicos del ayuno. Ahora que hemos hablado sobre cómo el ayuno permite que tu cuerpo entre en un proceso natural de sanación, es momento de profundizar en los beneficios científicos que esta práctica tiene para tu salud. Y lo mejor de todo es que la ciencia respalda lo que muchas culturas han sabido por siglos: el ayuno tiene efectos poderosos sobre el cuerpo, no s o l o para perder peso, sino para mejorar tu salud y prevenir enfermedades. イメージは、このイメージは、イメージは、イメージは、イメ d ジは、イメージは、イメージは、イメのジは、イメージは、e n ージは、s メージは、イメージは、イメージは、イメー l a イメージは、イメージは、イメージは、イメージ a イメージは、イメージは、イメージは、イメージは、イメージは、イメー i は、イメージは、イメージは、イメージは、イージは、イメージは、イメージは、イメージ Lo que significa menos dolor, menos enfermedades y un cuerpo más saludable en general. Otro beneficio asombroso del ayuno es la eliminación de células dañadas y el rejuvenecimiento del cuerpo. Durante el proceso de autofagia, el cuerpo descompone y elimina las células que están dañadas, viejas o disfuncionales. Esto no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también tiene un efecto rejuvenecedor. Al eliminar las células defectuosas, el cuerpo hace espacio para nuevas células, más saludables y funcionales, lo que contribuye a una piel más joven, órganos más eficientes y un sistema inmunológico más fuerte. Es como una especie de reset para el cuerpo. Y aquí viene otro dato sorprendente: el ayuno también juega un papel crucial en la prevención de enfermedades graves, como la diabetes tipo 2 y el Alzheimer. La diabetes tipo 2 está directamente relacionada con la resistencia a la insulina, un fenómeno que ocurre cuando el cuerpo ya no responde de manera adecuada a la insulina, lo que puede llevar a niveles altos de azúcar en la sangre. Sin embargo, se ha demostrado que el ayuno intermitente ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes. En cuanto al Alzheimer, el ayuno tiene efectos positivos en la salud cerebral. Al estimular la autofagia, el cerebro puede deshacerse de proteínas mal formadas, como la amiloide, que se acumulan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer y están relacionadas con el deterioro cognitivo. Esto significa que el ayuno no solo ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro del cuerpo, sino que también protege tu cerebro y mejora su funcionamiento a largo plazo. Los estudios científicos respaldan cada vez más los beneficios del ayuno para mantenernos sanos. Prevenir enfermedades y promover una vida más larga y plena. Es impresionante cómo, al darle a tu cuerpo el tiempo para repararse y limpiarse, estás no s o l o mejorando tu salud actual, sino también protegiendo tu futuro. c ó m o empezar con el ayuno sin sufrir. Si después de todo lo que hemos hablado, ya te estás convenciendo de probar el ayuno, probablemente te estés preguntando, ¿cómo empiezo? La buena noticia es que el ayuno no tiene por qué ser un proceso difícil o doloroso. Existen varias formas de ayunar que puedes adaptar a tu estilo de vida, y con algunos consejos prácticos, puedes hacerlo sin sufrir ansiedad ni debilidad. Primero, es importante que sepas que hay diferentes tipos de ayuno, y cada uno tiene sus propias ventajas dependiendo de tus necesidades y objetivos. Vamos a revisar algunos de los más populares. Ayuno intermitente, esta es una de las formas más fáciles de comenzar. El ayuno intermitente consiste en alternar entre periodos de ayuno y periodos de alimentación. El método más común es el 16 diagonal 8, donde ayunas durante 16 horas y comes durante una ventana de 8 horas. Por ejemplo, puedes cenar a las 7 de la noche y luego no comer hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Durante esas 16 horas de ayuno, Solo puedes consumir agua, té o café negro, sin azúcar ni crema. Ayuno prolongado. El ayuno prolongado implica ayunar por 24 horas o más, generalmente entre dos y tres veces por semana. Este tipo de ayuno es más desafiante, por lo que es recomendable empezar con ayunos intermitentes y, una vez que tu cuerpo se haya adaptado, puedes intentar ayunos de mayor duración. Un ejemplo de ayuno prolongado es ayunar de la cena de un día hasta la cena del día siguiente, lo que equivale a 24 horas sin comer. Omad, Juan Miladey, como su nombre indica, este tipo de ayuno implica comer solo una comida al día. Generalmente, se realiza dentro de una ventana de 1 a 2 horas, y el resto del día es de ayuno completo. Aunque puede ser más intenso, muchas personas lo encuentran eficaz para perder peso y mejorar la salud. ya Que simplifica la alimentación y permite que el cuerpo se enfoque completamente en la reparación celular. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer para que el ayuno sea más fácil y sin sufrir? Comienza de a poco, si nunca has ayunado antes, no te lances de inmediato a un ayuno de 24 horas. Comienza con un ayuno intermitente de 12 horas y ve aumentando gradualmente el tiempo. De esta forma, Tu cuerpo se adapta poco a poco y es menos probable que experimentes ansiedad o debilidad. Mantente hidratado, durante el ayuno, es fundamental beber suficiente agua. A veces, la sensación de hambre es en realidad sed, así que mantenerte bien hidratado te ayudará a reducir la ansiedad. Puedes tomar té o café negro, pero siempre sin azúcar, ya que esto puede romper el ayuno. Escucha a tu cuerpo, es importante que no ignores las señales de tu cuerpo. Si sientes mareos, debilidad extrema o dolores fuertes, es mejor que rompas el ayuno de manera gradual. El ayuno debe ser un proceso que se adapte a tu bienestar, no algo que te cause sufrimiento innecesario. Come alimentos nutritivos. Cuando rompas el ayuno, elige alimentos que sean ricos en nutrientes, como proteínas magras, grasas saludables y vegetales. Evita comer en exceso o consumir alimentos procesados y azucarados, ya que esto puede hacer que te sientas fatigado o inflamado después de comer. Mantén una mentalidad positiva, el ayuno puede ser una experiencia transformadora, pero tu mentalidad juega un papel crucial. En lugar de ver el ayuno como un sacrificio, trata de verlo como una oportunidad para darle a tu cuerpo un respiro y permitirle sanar y regenerarse. Esto te ayudará a tener una experiencia mucho más placentera. No te sientas presionado por los resultados inmediatos. Al principio, el ayuno puede parecer difícil, pero con el tiempo tu cuerpo se adaptará y verás resultados en cuanto a energía, claridad mental y bienestar general. No te desesperes por los resultados rápidos, en cambio, enfócate en los beneficios a largo plazo. Mitos y mentiras sobre el ayuno. Ahora que ya hemos hablado sobre cómo el ayuno puede transformar tu salud, Es hora de abordar algunos mitos y mentiras que circulan alrededor de esta práctica. A pesar de los increíbles beneficios respaldados por la ciencia, muchas personas siguen creyendo en algunos conceptos erróneos sobre el ayuno. Hoy vamos a desmentirlos uno por uno. El ayuno hace que pierdas músculo. Este es uno de los mitos más comunes. Muchas personas creen que, al ayunar, el cuerpo empezará a consumir músculo como fuente de energía. Pero esto es completamente falso. Cuando ayunamos, nuestro cuerpo entra en un estado donde se adapta para utilizar la grasa como fuente principal de energía, no el músculo. Al principio del ayuno, el cuerpo utiliza el glucógeno almacenado en los músculos y el hígado, pero una vez que esos depósitos se agotan, el cuerpo comienza a usar grasa corporal como combustible. De hecho, el proceso de quema de grasa no solo te ayuda a perder peso, sino que preserva la masa muscular. Esto es posible gracias a un mecanismo llamado lipólisis, que es el proceso de descomposición de las grasas almacenadas en el cuerpo para obtener energía. Además, el ayuno estimula la producción de hormona de crecimiento, que juega un papel crucial en la conservación de la masa muscular. En resumen, el ayuno no solo no hace que pierdas músculo, sino que en realidad puede ayudar a mantenerlo y, al mismo tiempo, reducir la grasa corporal. Te sentirás sin energía. Otro mito que mucha gente cree es que, al ayunar, te sentirás débil, fatigado y sin energía. Esto también es falso. Aunque es cierto que los primeros días de ayuno pueden ser un poco incómodos mientras tu cuerpo se adapta, la mayoría de las personas reporta una mejora en sus niveles de energía después de unos días. Esto se debe a que, cuando tu cuerpo se adapta al ayuno, Comienza a utilizar la grasa como combustible en lugar de los carbohidratos, lo que proporciona una fuente de energía más constante y duradera. Además, durante el ayuno, el cuerpo también experimenta un aumento en la producción de energía celular gracias a la autofagia y la regeneración celular. A medida que el cuerpo se limpia de células dañadas, los órganos y sistemas empiezan a funcionar de manera más eficiente, lo que lleva a una mayor claridad mental y un aumento de la energía general. El proceso de adaptación puede llevar tiempo, pero una vez que tu cuerpo se acostumbra a los ciclos de ayuno, muchos reportan tener más energía que nunca. Además, algunas personas incluso experimentan una mayor concentración y enfoque mental, ya que el cuerpo ya no está ocupado digiriendo alimentos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo debes ayunar para ver resultados? Una de las preguntas más comunes cuando se trata de ayuno es: ¿Cuánto tiempo debo ayunar para ver resultados? La respuesta no es tan simple como un número exacto, ya que depende del tipo de ayuno que elijas y de tus objetivos personales. Sin embargo, podemos hablar sobre los beneficios que ocurren en diferentes ventanas de ayuno y que sucede en tu cuerpo a las 12, 16 y 24 horas de ayuno. Ventanas de ayuno y sus beneficios. Cuando hablamos de ventanas de ayuno, nos referimos al periodo de tiempo en el que no consumes alimentos. Los beneficios que obtienes dependen de la duración del ayuno. Vamos a desglosarlo en diferentes periodos de tiempo para que puedas tener una idea clara de lo que está sucediendo en tu cuerpo durante cada fase. 12 horas de ayuno: si ayunas durante 12 horas, como en un ayuno intermitente diciembre de 12, tu cuerpo entra en un estado donde empieza a usar la grasa como energía. Pero no ha alcanzado el punto óptimo de regeneración celular. En esta fase, la mayoría de las personas aún tiene energía suficiente porque su cuerpo está utilizando la glucosa almacenada. Sin embargo, los beneficios de la autofagia y la reparación celular comienzan a activarse. 16 horas de ayuno, el ayuno intermitente 16 diagonal 8 es uno de los métodos más populares. A las 16 horas, el cuerpo ya ha agotado casi todo el glucógeno almacenado y comienza a descomponer la grasa corporal para obtener energía. Es en este punto cuando la autofagia entra en acción de manera más significativa, eliminando células dañadas y regenerando nuevas. A nivel celular, este es uno de los momentos clave en el ayuno, ya que el cuerpo comienza a limpiar y reparar los tejidos. Muchos experimentan mejoras en la claridad mental y una disminución en la inflamación. 24 horas de ayuno, el ayuno de 24 horas es más avanzado, y durante este tiempo, tu cuerpo entra en un proceso profundo de autofagia y regeneración. No solo se eliminan las células dañadas, sino que también se acelera la reparación de tejidos y órganos. A las 24 horas de ayuno, las reservas de glucógeno ya se han agotado por completo, y el cuerpo está utilizando grasa para obtener energía. Además, el cuerpo libera hormona de crecimiento en grandes cantidades, lo que ayuda a mantener la masa muscular mientras sigues perdiendo grasa. Si bien el ayuno de 24 horas puede ser un reto, los beneficios a nivel celular y metabólico son notables. ¿Qué sucede en el cuerpo a las 12, 16 y 24 horas de ayuno? A las 12 horas, el cuerpo comienza a transitar hacia un estado de quemado de grasa. Durante este tiempo, se comienza a reducir la producción de insulina, lo que permite que el cuerpo recurra a las reservas de grasa para obtener energía. Aunque la autofagia aún está comenzando, este es un punto en el que el cuerpo comienza a sanar y equilibrar algunos procesos metabólicos. A las 16 horas, aquí, el proceso de autofagia se activa con mayor intensidad. En este punto, las células empiezan a limpiar impurezas, eliminando componentes dañados y mejorando el funcionamiento general del cuerpo. A nivel hormonal, la producción de hormona de crecimiento aumenta, lo que favorece la conservación muscular y la quema de grasa. Muchas personas reportan una mejora en la claridad mental y una mayor energía al superar este umbral. A las 24 horas, a las 24 horas, el cuerpo está en un estado de reparación profunda. La autofagia alcanza su punto máximo, lo que significa que las células se están deshaciendo de las toxinas y los residuos celulares. El cuerpo está produciendo más células nuevas, y los procesos de reparación son más activos. La regeneración celular no solo se enfoca en la piel, sino también en los órganos internos, lo que puede resultar en una mejora significativa de la salud a largo plazo. Además, el riesgo de enfermedades crónicas comienza a disminuir, ya que el sistema inmunológico también se fortalece. La enfermedad silenciosa. ¿Por qué nos sentimos enfermos y cansados? ¿Te has preguntado por qué cada vez más personas sufren de fatiga, dolores constantes y enfermedades crónicas, a pesar de tener acceso a todo tipo de alimentos y avances médicos? La respuesta puede estar en el exceso, no en la falta. Vivimos en una era donde la comida está disponible las 24 horas del día. Nos han enseñado que debemos comer constantemente para tener energía, pero ¿qué pasa cuando el cuerpo nunca tiene un descanso? Sobrecarga del sistema, nuestro cuerpo está diseñado para procesar los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar los desechos. Pero cuando comemos en exceso y sin control, el sistema digestivo nunca descansa, lo que genera acumulación de toxinas y un desgaste progresivo. Inflamación silenciosa: la mayoría de los alimentos modernos están cargados de azúcares, harinas refinadas y aditivos que disparan la inflamación en el cuerpo. Esta inflamación es el origen de muchas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y problemas autoinmunes. Envejecimiento prematuro: cuando el cuerpo está en un estado constante de digestión, las células no tienen tiempo de repararse, lo que acelera el envejecimiento y deterioro celular. Fatiga constante, te sientes agotado incluso después de dormir bien. Esto sucede porque el cuerpo gasta tanta energía procesando comida todo el tiempo que nunca se enfoca en regenerarse. Pero aquí está la clave: el cuerpo tiene un mecanismo natural de reparación y limpieza que puede revertir todo esto, pero solo se activa cuando dejas de comer por un tiempo. Si el exceso de comida y la sobrecarga del cuerpo nos enferman, ¿Cómo podemos revertir este daño y permitir que el organismo se recupere? La respuesta está en un proceso biológico increíble que ha estado dentro de nosotros desde siempre, pero que apenas ha sido reconocido por la ciencia moderna, la autofagia. Este término puede sonar complicado, pero en realidad es un mecanismo natural de limpieza y regeneración celular. En pocas palabras, la autofagia es el proceso mediante el cual el cuerpo elimina las células dañadas, recicla componentes celulares viejos y se deshace de toxinas acumuladas. Es como si tu organismo tuviera su propio sistema de mantenimiento interno, capaz de reparar los daños causados por una mala alimentación, el estrés y el envejecimiento. El problema es que este sistema no puede activarse cuando el cuerpo está constantemente digiriendo alimentos. Para que la autofagia funcione, es necesario dejar de comer por un tiempo, permitiendo que el cuerpo desvíe su energía de la digestión a la reparación celular. Este proceso fue estudiado en profundidad por el científico japonés Dr. Yoshinori o s u m i quien en 2016 ganó el Premio Nobel de Medicina por demostrar cómo el ayuno activa la autofagia y cómo esto puede tener un impacto directo en la longevidad, la prevención de enfermedades y la regeneración del cuerpo. Sus investigaciones confirmaron lo que muchas tradiciones antiguas ya practicaban: el ayuno no es s o l o una herramienta para bajar de peso, sino una forma poderosa de sanar desde el interior.